y continuamos en estas jornadas revolucionarias o casi que se están realizando en las Filestore, las Filestore en en Añorga y que desde Singlí Quiratiago pues estamos intentando seguir y también aprovechar para volcar un poco parte de lo que de lo que se habla en los en los encuentros y también hacer una toma de contacto con los participantes, con las personas participantes que que estamos en este. Nos tenemos a tres personas que han se han encontrado en, en la reunión... ...que se ha realizado hoy por la mañana para hablar de red de autogestión obrera... ...y nos van a introducir o nos van a volcar un poco algunos de los contenidos que, que ahí se han dado. Eguerdión y Rucote, si, si os parece... Yo he podido estar un pequeño rato ¿Nos podéis ampliar lo que lo que hayéis se, ha, se ha hablado parte de lo que de lo que has hablado vale. eh, bueno eh, hablo y un poco que, que participo en la red de autodefensa laboral de iruña que básicamente eh, lo que se pretende hacer aquí es está basado en eso ¿no? y bueno pues está la idea de formar una red laboral, eh, de autofe laboral surge de un poco la incapacidad de los sindicatos que tienen Eh, para llegar a la clase obrera y, sobre todo, para llegar a la clase obrera que trabaja para sectores de la pequeña burguesía, en, en pequeños locales, en bloquerías, en bares, etcétera. Eh, la idea la tomamos de Seattle Solidarity, que, que es un grupo que actúa en Seattle, Estados Unidos, y, y nos basamos un poco en ellos. Eh, la idea básica es eh, ayudar a distintas individualidades o pequeños eh, grupos de, de personas eh, en lo que atañe a sus problemas inmediatos, ¿no? Eh, que si su jefe no le paga las horas extra, que si la han tenido trabajando tanto tiempo y, y no la han pagado una mierda, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros pretendemos es eh, ayudar a estas personas en tanto que o sea, ayudar a estas personas siempre con la condición de que de que ellas se involucren en el proceso de, de defensa. Eh, esto implica que, que si una persona esto implica que nosotros no vamos a hacer nada Si, si la trabajadora trabajadora no quiere no quiere hacer en ello, bien porque piensa que se está arriesgando demasiado, bien que puede perder su trabajo o lo que sea. Eh, esto no se queda simplemente en, en ayudar a solucionar los problemas. También la idea principal es conformar una red eh, de trabajadores, una red que, que actúe de, de forma coordinada. En tanto que si a ti te hemos ayudado una vez, Eh, tú te comprometes a que la próxima vez que exista un conflicto laboral, tú acudirás a ayudar. Y, y luego ya esto es una idea más personal, pero pero una vez conformada esta red, o a la vez que se va conformando esta red, eh, vas, vas constituyendo un, un movimiento social único, un movimiento social al que te puedes dirigir, al que puedes enviar un mensaje mmm, que, que eleve las posiciones más allá de, de lo que la propia lucha de clases o la propia lucha sindical eh, pueda hacer. De Genderales del debate han ido en torno, en torno a los puntos que plantea el compañero no respecto a cómo eh, la articulación de las luchas individuales individuales o, o parcialmente colectivas que con las que se encuentra y a las que accede y a la, las que a su vez acuden a, a, la, a la propia red como desde ahí eh, se, se articula de alguna forma eh, un movimiento que va más allá de esas luchas ¿no? porque... Eh, Se ha puesto sobre la mesa que, de alguna forma, en el terreno económico, el, el patrón, el, la, la, propia, la propia clase capitalista, tiene tiene la voz y el voto. no Ahí no se podrán hacer eh, luchas de resistencia, etcétera, pero el, el espacio de confrontación no es suficiente para, para vencer. ¿no? Entonces, eh, desde, desde ahí se ha planteado la necesidad de un, una movilización territorial de... De, del propio conflicto en tanto que mientras se mantiene la centralidad obrera el, el propio el propio antagonismo social se socializa a, a distintos espacios a la ciudad a, eh, a barrios etcétera pero siempre con, con esa perspectiva antagónica ¿no? y precisamente se, se, se ha bueno, subrayado en concreto eh, que eh, más allá de, de esos de esos conflictos particulares ¿no? que eh, muchas veces lo que, lo que aspiran es a restituir la posición la posición social previa del, de, del trabajador en cuestión o una, una mejora parcial eh, es preciso eh, articular un movimiento político que, que por, en primer lugar eh, organice a la, a la propia, a, la propia, a la propia clase trabajadora con un objetivo estratégico, que lo articule en relación al, al resto de capas populares que puede incorporar a, a su movimiento revolucionario y que mediante esa movilización organizada pueda enfrentar al, al enemigo de clase no tanto tanto al, al estado burgués como a la propia a la propia sociedad eh, moderna y bueno ha, ha participado por ejemplo también un, eh, un compañero que nos ha comentado su experiencia en, en movistar en en las propias movilizaciones que, que ha participado recientemente no en concreto que eh, movilizó si no recuerdo mal a, a 21 trabajadores de, de su sector by eso es, sí pero bueno eh, estaba hablando de, un, de de un conflicto que ha habido en carrefour recientemente y que, al cual movilizaron trabajadores de, de otro de otro ámbito si se quiere particular no como de alguna forma eh Esa, esa red de solidaridad que, que se pretende tejer va más allá de los propios oficios particulares, sino que pretende, de alguna forma, eh, ser un movimiento de clase, en tanto que el punto definitorio común es precisamente este carácter de, de, de proletario, ¿no? de no tener nada más que, que vender salvo salvo su fuerza de trabajo y estar condenado a, a, a lanzarse día sí, día también al al menú de los patrones. Bien, en los análisis que se han mostrado y que se seguirán mostrando en estas jornadas revolucionarias o casi revolucionarias aquí en la Firestone, hay un igual un concepto que, que nos falta, el, el trabajo. El trabajo diríamos como, eh, como un, un elemento que, que está muy muy tergiversaado y, y que siempre se ha mantenido en, en, en la aspiración de, de la clase obrera como, como superación del estado actual de las cosas. es decir, hoy vivimos con un concepto de, de, de trabajo de trabajo asalariado, que casi en el mundo del capital se ha convertido en un bien escaso al que muchas gentes aspiran de una manera loca para un poco como única forma de, de resolver la, la vida cotidiana. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué podéis decirnos un poco sobre este concepto, el trabajo, o si también un poco con una amplitud de miras, ¿Cómo superar esta esta situación actual en la medida en que tenemos un trabajo asalariado casi esclavo respecto respecto al trabajo y al, a la dignidad del trabajo son conceptos y reivindicaciones que la clase obrera revolucionaria mm, ha dejado de lado tiempo atrás ¿no? respecto prácticamente son conceptos que, que se han, que se han regalado al, al discurso capitalista en la medida en que eh, ya no entra dentro de, de su horizonte no lo mismo que es un salario justo por Por, por una jornada justa en la medida en que, eh, mediante un análisis científico del propio proceso productivo, se, se pone en evidencia que no cabe una retribución de todo el, de todo el producto del trabajo del, del asalariado. ¿no? Entonces, eh, en esa medida, eh, y, y retomando un poco cuestiones que se han puesto sobre la mesa de, del, del debate, es central a día de hoy la discusión respecto a los problemas de... De, de la revolución. ¿no? En tanto que eh, hay que plantearse cómo el proletariado, eh, en tanto fuerza política, eh, puede combatir y debe combatir a, a la clase obrera como función económica del capital. ¿no? Cómo desde su posición política y mediante la, eh, la construcción consciente de, de una sociedad comunista eh, enfrenta su propia condición de clase asalariada ¿no? y se combate sí misma en tanto que en tanto que clase explotada y quizás ese es eh, el punto definitorio de la, de la conciencia de clase no porque eh, se ha subrayado que eh, es importante mediante estas redes de autogestión eh, desarrollar la conciencia de clase pero qué significa realmente conciencia de clase no conciencia de ser una clase eh, explotada asalariada en último término o precisamente conciencia de saber se, conociendo que ese es una clase eh, tener el horizonte y la práctica que conduzca a ese horizonte de acabar de serlo y acabar de, a su vez con, con un modo de producción que produce que produce las clases y, y sus antagonismos mutuos claro cuando la clase obrera se plantea eh, un, salario, un salario justo para, para el trabajo que está realizando eh, lo que hace es realmente plantear un ¿Sí? mm, Una, plantear el juego o sea plantear el problema dentro de dentro del juego capitalista es decir cuando los sindicatos cuando distintas organizaciones eh, ponen eh, este salario justo como último fin de última reclama de la clase obrera eh, lo que se plantea es una vida cómoda de, de la clase obrera dentro del sistema capitalista algo eh, por, por contradicción imposible entonces eh, si no existe un eh, una organización política o si no existe una conciencia que, que venga desde fuera y que se introduzca eh, dentro de la clase obrera para superar esta esta sociedad capitalista y para superar la propia ley del capitalismo que es la ley del valor trabajo y que es o así sea, que es la valor tiempo y que es eh, la ley del salario eh, si no se pretende superar eh, esto y si no se pretende acabar con el trabajo asalariado y por tanto con todas las clases sociales que cl eh, en la que se incluye, como bien ha dicho el compañero, la clase obrera, eh, la humanidad nunca se va a emancipar como tal. Siempre va a estar eh, esclavizada, de alguna forma, eh, por el propio salario. Y justamente en la perspectiva de, de esta superación ha habido un compañero que, que ha hecho una mención que bueno yo cuanto menos la, la, la destaco ¿no? respecto a… El, el nombre de esta formación política, de esta organización política que, que precisamente eh, articula el movimiento revolucionario organizado de, de la clase. ¿no? Ya he dicho que eh, en otros tiempos eh, se llamaba partid, partido y que mm, quizás no estuviese no estuviese de más eh, rescatarlo. ¿no? La cuestión es eh, cómo se entiende eso y cómo se, cómo se articula en función del estado actual de luchas, pero también en función de la revolucionarización eh, de esas luchas, De, dentro de la propia de la propia clase bueno Iker, si te parece una impresión de cómo van estas jornadas pues me ha parecido que ha habido unos aportes bastante positivos ¿no? más allá de de un poco la discusión cotidiana ¿no? que se suele tener en estos espacios planteando también De conceptos y planteando eh, estrategias políticas un poco más de calado ¿no? y en ese sentido eh, creo que las aportaciones han, han estado a un buen nivel y, y creo que merece la pena escucharlas y creo que es sano el debate más allá de los puntos comunes no también exponer esas diferencias ¿no? para para poder desarrollar esa práctica política que lleve a, a objetivos no por todos creo compartidos nominalmente pero que igual después eh, en la realidad material no tienen la misma plasmación, ¿no? Y, por, y se ha visto también, por ejemplo, en la en la última... No, en la primera charla que ha habido sobre el, sobre el babesarea, que se planteaba un poco también esa, esa disyuntiva, ¿no? Si el, eh, la lucha económica de los sectores más depauperados de la clase va a llevar automáticamente a esa conciencia o por el contrario, si hay que plantear primero eh, la lucha ideológica eh, para precisamente determinar como un programa cuáles son esos objetivos que se quieren lograr antes de, de, de plantear otro tipo de luchas que son necesarias y que, y que no son para nada desdeñables ¿no? en, en la lucha económica. ¿no? Pero como como parte de la táctica y no tanto como parte de, de la estrategia entonces en ese sentido creo que, que ha habido diferentes posicionamientos y siempre es positivo poder discutir sobre ellos y trascendiendo el propio tema también no porque al fin y al cabo eso va a besar digamos el tema a ha suscitado también otras preocupaciones que igual no son tan, o no se suelen tratar de una manera tan cotidiana si se quiere, pero que sin duda son importantes ¿no? a la hora de movilizar a, a la propia clase, ¿no? que creo que es algo un objetivo que todo el mundo compartimos. Merci Iker. Y para terminar, un emplazamiento para este primero de mayo por aquí en la zona. Bueno, yo es que no soy el más indicado para hablar porque no lo, no lo voy a pasar aquí, eh, lo voy a pasar en, en Iruña, que es donde suelo estar. Y bueno, eh, lo que se puede esperar de un 1 de mayo es que no se tome como un día de escanos, que se tome como no como un día revolucionario porque eh, está un poco lejos lo que es la, la revolución mmm, en sí. Pero, pero sí que se tome como un día de, de trabajo, de esfuerzo, para preparar esa futura revolución. Es decir, que no se tome como como un simple día más en la que salimos a la calle a, a manifestarnos, a decir cuatro cosas y, y luego nos vamos a, a casa a seguir con nuestra vida normal. Mm, no sé si el compañero que ha comentar algo más. Sí, bueno, respecto, respecto a... al 1 de mayo, eh, estamos bastante, bastante acostumbrados a, a las viejas letanías, ¿no? de eh, un día de, de celebración. La cuestión es quién tiene algo que celebrar eh, a día de hoy, siendo la situación, eh, por un lado, objetiva de, de la propia masa trabajadora la que es, y por otro lado, siendo la condición subjetiva respecto a su capacitación para la revolución la que es, que es eh, prácticamente una situación de, de repliegue total. ¿no? Y precisamente creo que hay que rescatar esa idea ¿no? de eh, un día un día de lucha, un día de, de debate, de discusión, en Con, con todo el mundo que, que participe ahí precisamente para que cuando esto esté en, cuando, cuando se incluya ese, ese día de alguna forma en, todo, en toda esa continuidad de días de lucha pueda tenerse algo algo que celebrar. hasta entonces quien tiene que celebrar eh, algo es precisamente mmm, pues ciertos sectores sindicales que, que no están nada mal eh, con la situación como está, Eh, ciertas eh, instituciones políticas y ciertos partidos y organizaciones que, que se proponen el, el acceso a esas instituciones. ¿no? Entonces por, por subrayar y, y concluir de alguna forma, eh, creo que es preciso eh, recuperar el significado de, de ese día como, como un día revo, eh, revolucionario, pero precisamente por ser parte de, de una continuidad eh, de días de horas y, y de minutos, Eh, en la cual en las cuales todos nos tenemos que, que implicar para hacer realidad el, el proceso de, de revolución comunista y para con para, con, para concluir un poco eh, recomendar a la gente que sí si, que si se les preocupa el tema de la situación de su clase no se unan a las filas de los sindicatos mayoritarios para que no les den Eh, base, base eh, en los, después en los medios de comunicación para justificar su política completamente ajena a los intereses de, de la clase obrera. Simplemente como... <ríe> y animar que se organicen en, en manifestaciones alternativas o lo, o lo que fuera. Millasquer, por acercaros a los micrófonos de Sinchili Kiratia aquí en... Añorga, ...en la Firestone y bueno, vamos a parar un poco estas rondas... ...porque es la hora de la comida y las compañeras han preparado... ...una exquisita comida vegana, vamos a ello... ...os dejamos con música de continuidad y continuamos aquí en las jornadas revolucionarias o casi desde la Firestone y a todas las personas de la comarca Donostia Aldea y, eh, o Arso, Arso Aldea, incluso Vidaso Aldea, pues que se acerquen aquí a estas jornadas en las que os esperamos.